...el Círculo Secreto. El Círculo Secreto esta noche... ...os va a presentar a una serie de personajes... ...que tuvieron mucho que ver... ...con los pioneros... ...los orígenes de la investigación... ...en nuestro país... Del Sexto Sentido. Y sobre estos eh, personajes eh, nos habla Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, personajes eh, desconocidos o conocidos, eh, porque uno de los eh, que a mí me fascina eh, que estuviera ahora que... Eh, pues, Se está hablando tanto de la investigación de la mente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la neurología comenzó en nuestro país y con un personaje que se llama y se llamaba Ramón y Cajal. Y todo lo que tiene que ver con la investigación de los fenómenos paranormales de algunos de ellos eh, tiene mucho que ver con ese apellido. Sí, porque bueno, a mí además es que yo creo que Santiago Ramón y Cajal debe seguir siendo por lo menos lo era hace unos años Eh, nuestro científico más citado dentro del campo de la neurología a pesar de los años que han, que han transcurrido ya porque vamos ya más de 100 años de, de sus primeros trabajos y, y sin embargo, él dentro de todas esas ansias que tenía de conocimiento y de que fue pionero de muchas cuestiones también lo que hizo fue interesarse por los fenómenos paranormales que entonces estaban asociados, no se llamaban así se llamaban o bien metasíquica o bien simplemente eran estudios de mediunidad Y él realmente montó una especie casi de gabinete de investigación en Valencia, donde estuvo practicando eh, la hipnosis. Él, y también bueno, estuvo trabajando con algunas mediums. Pero que, y, tiene bueno, que eso nos hace pensar, pues eh, él tenía un interés especial por la mente humana. En todas sus facetas, eh, pues es lógico que investigara este asunto. Claro, sí, por eso, que él, él, además, hay que tener en cuenta que en aquellos años muchos de estos estudios, tanto dentro de, de lo que era la faceta digamos más tirando casi a religiosa como era el espiritismo, como aquella otra vertiente que todavía no tenía esos devaneos y no coqueteaba un poco con los religiosos, sino que pretendía pues hacer encajar todos estos supuestos poderes extraordinarios en la ciencia oficial, que era la, la metasíquica o los estudios, las investigaciones psíquicas, contaban con el respaldo de primeras figuras internacionales. Entonces, claro, eso llamaba mucho la, la atención, ¿no? Que hubieran eh, personas como, por ejemplo, William Crooks, que era premio Nobel de Física, o Charles Richet, que era premio Nobel de Medicina, avalando eh, este tipo de investigaciones y estudiando a mediums y, además, incluso en muchos casos, como es bien conocido el caso de William Crooks, pues ahí estaba con, eh, avalando a, a Katy King, ¿no? Y estaba av avalando una, una medium que luego se demostró que era fraude, pero que él, en ese momento... Eh, bueno, hizo un eh, grandísimos estudios, ¿no? Y con otro medium, por ejemplo, masculino, como era Daniel Duclasjón. Así que, claro, todo esto, inevitablemente, para una persona como Santiago Ramón y Cajal, le llevó a intentar investigar por sí mismo qué había detrás de estos fenómenos. ¿Y lo averiguó, o no? Pues, bueno, ahí Pues eso es muy interesante, porque lo que, lo que tenemos, y él los pone en su biografía, es que él, eh, él reconoce que monta una especie de, de gabinete que él denomina Comité de Investigaciones Psicológicas, que lo hace en Valencia, donde él reúne a una serie de, de compañeros, de colegas también interesados por esta cuestión, y se pone a investigar tanto la mediunidad como sobre todo la hipnosis. Y él lo que confirma es que efectivamente, a través, por ejemplo, de la hipnosis, muchas de las cosas que se estaban diciendo dentro de los entornos eh, académicos, Pues él la respalda. Él, por ejemplo, se da cuenta que, que efectivamente puede ayudar, por ejemplo, puede tener ciertas. Eh, ciertos beneficios terapéuticos, se puede utilizar para, para luchar contra determinadas eh, enfermedades. También se da cuenta, por ejemplo, que a través de la hipnosis pues puede provocar Unos estados que a él le llama mucho la atención, porque llega a decir que, que efectivamente, mmm, prácticamente es capaz de, de esclavizar otra mente a través de la hipnosis. Fíjate Comenta el caso... Cosas eh, tan modernas, ¿eh? Porque sí. Porque cuando hemos hablado de MKUltra, del proyecto, los informes desclasificados de la CIA sobre MKUltra, en cierto modo, buscaban eso y desvelan la existencia de eso penetrar en la mente de otra persona para hacerlo nuestro esclavo y para que haga aquello que queremos nosotros, aunque sea contra su voluntad Es que él llega a decir que, por ejemplo, en, en, en su biografía, llega a comentar que él llegó en un momento dado a, a condicionar completamente el día a día de un sujeto hipnotizado, porque una vez que lo despertó, le dio una serie de instrucciones poshipnóticas, a, algunas absolutamente extravagantes, y este esta persona pues mantuvo todo ese comportamiento durante toda la semana. O sea que efectivamente, como digo, iba más allá de lo que era la sesión de, del trance hipnótico en sí, sino que también este concepto tan polémico que hemos comentado muchas veces pues, en la tertulia, ¿no? de las órdenes poshipnóticas, de a ver hasta qué punto podemos doblegar la voluntad de otra persona, él parece que, que lo confirmó. Pero él, Ahora, él una... llegó, llegó a tener dotes de posibilidad de hipnotizar a la gente, tenía eh, eh, vamos, lo, lo conseguía. Sí, sí, sí, parece que sí. O sea, que él sí que él sí que hipnotizaba y luego también se ayudaba bueno, al parecer. Es que que equivoque, no hace falta tener ningún don. Eso es una técnica. Sí, bueno, pero que, que es que lo estuvo experimentando. Vamos, que no sí, es que sí. eh, él dijera yo lo voy a analizar, lo voy a investigar, pero tengo una persona que es la que hipnotiza, sino que lo hacía él mismo. Sí, sí, sí. Es que además, a ver, aquí el, el, la cuestión está en que eh, conservamos... ...informaciones de terceras personas... ...que saben que efectivamente él hizo esto... ...y luego lo que él pone en su biografía... ...porque él anunció, y aquí es donde está un poco el, el problema... ...él anunció que además aparece también... ...en una nota a pie de página en su... ...en su biografía... ...él anunció que iba a escribir una especie de gran... ...tratado, que él incluso habló de, de... ...como una especie de mamotreto... ...o sea que iba a ser algo bastante voluminoso... ...y que lo iba a llamar provisionalmente... ...o así aparece en su biografía, hacia el alma... ...donde él iba a contar realmente... ...los resultados de su investigación pero él ahí confiesa que, que si es bien es cierto que ha conseguido, como os comento, pues confirmar todos esos poderes o todas esas capacidades extraordinarias que da la hipnosis en determinados aspectos, como digo un poco el terapéutico, el de doblegar determinada la voluntad y condicionar la mente de las personas, en cambio, por ejemplo, cuando él se enfrenta al tema de la mediunidad a tratar de provocar fenómenos físicos como, como la levitación, o intenta, por ejemplo, provocar también clarividencia o telepatía, o contactar con hacer viajes, llegamos hacia el pasado, hacia el futuro, todo ese tipo de, de fenómenos que sí que asociamos puramente a lo paranormal, él dice que ahí él no encontró nada, nada relevante, y entonces él comenta, en esa nota pie de página de, de su biografía, dice Ramón y Cajal que no sabe si finalmente el, ese libro verá la luz o no, porque iba a dejar mal a muchos colegas suyos, Como, como hemos está diciendo, que, que estaban respaldados por primeras figuras de, del mundo académico de la época. Entonces, él no ahí anuncia que lo quiere publicar, no se sabe lo que va a pasar y la historia posterior que sabemos es que efectivamente parece que se entregó un manuscrito que no sé si tendría al final este nombre de Hacia el alma o no, pero un manuscrito donde quedaban reflejadas todas estas investigaciones parapsicológicas y que se entregó a la imprenta, pero estalló la guerra civil, fue una obra póstuma estalló la guerra civil y ese manuscrito, bueno, se, se perdió. No se sabe verdad? si se destruyó y nunca, nunca se ha sabido realmente, más allá de, de estos apuntes que, que os comento, qué es lo que ponía ahí y, es, y el detalle de las investigaciones, ¿no? que sería lo, lo interesante, uh -huh. ver quiénes participaron, en qué condiciones, todo eso. Ramón y Cajal es un personaje conocidísimo, importantísimo en la historia de la medicina, de la ciencia, pero también hay otros menos conocidos que tuvieron mucho que ver Con el inicio de estas investigaciones. Por ejemplo, un militar español que fue uno de los primeros investigadores de la hipnosis y él quería aplicarla, no sé si lo consiguió o no, para curar enfermedades. Sí, porque fíjate que bueno por eso para, normalmente pensamos que aquí en España claro comparados con todos estos nombres que hemos dicho antes pues parece que no se hizo mucha investigación eh, metapsíquica. y es cierto que quizás no llegaron a formarse las sociedades internacionales como hay en, eh, pues en francia la, la sociedad metapsíquica el instituto metasíquica internacional o el de o la sociedad de investigaciones psíquicas de, de inglaterra o de, o de Estados Unidos pero sí que hubo aquí muchos trabajos individuales no personas que tenían formación académica y que En un momento dado, buena parte de su vida, o más o menos larga, se dedicaron a investigar estos fenómenos. Y es el caso este de, de, de Julio, el doctor Julio Camino Galicia, es muy particular porque es un militar que va a ser uno de los que coloque también los, los pilares de la psiquiatría militar. En, eh, en España, pero luego se dedicó sobre todo a potenciar la hipnosis, además de una manera muy seria, tratar de que se fuera acogida por el, por el mundo científico de una manera muy sólida, incluso él llegó a tratar de, de propiciar que hubiera una especie de, de ley que, que prohibiera la hipnosis de espectáculo, la, la hipnosis recreativa, porque decía que devaluaba lo que realmente podía ser una magnífica herramienta para utilizarla dentro de la medicina, y él, eh, bueno, él era el hermano, Para que, que veáis, porque luego esto va a ser un poco interesante, es hermano de León Felipe. León ah. Felipe es un seudónimo, pues es... Eh, Fe, León Felipe era realmente Felipe Camino Galicia, y este es su hermano, el hermano mayor. Por lo tanto, tiene ahí un, una conexión con, eh, con la generación del 27, ¿no? aunque sea a través del hermano. Una de y, los, y, ah, sí, sí, sí. No, no, no, no. Y decía que, que no, eso, que, que efectivamente él lo que hace es que él ingresa en la Academia Militar, estudia en, el, en la Academia de, de Sanidad Militar, se dirige un poco hacia el campo de la psiquiatría, ¿no? lo que podríamos llamar un poco la psiquiatría actualmente, pero enseguida él, mientras sigue con esa carrera campre, castrense, lo que hace es que aprovecha que está trabajando en un consultorio de la Cruz Roja en Madrid. para ahí sí que dar rienda suelta de la hipnosis aplicada a enfermos. ¿no? Y es ahí donde él empieza a ver que, que puede tener ciertos resultados terapéuticos para, para corregir, para mejorar determinados trastornos. No sé si está relacionado o no con este asunto, pero las investigaciones que él realizó en ese sentido tenían que ver con operaciones que se hacían en el frente de Marruecos. Él utilizó la hipnosis. ¿Llegó a algún puerto? Sí, sí, sí. Bueno, él, él luego llega, hay una, una época que, que efectivamente le destinan a Marruecos Y él allí lo que comenta en una de sus obras. él tiene tres libros fundamentales. En el segundo él comenta un poco todo lo que son esas intervenciones allí en Marruecos. Y él comenta que, que efectivamente en muchas en situaciones así muy apuradas. Pues lo que hace es que lo que hacía era hipnotizar a determinadas personas y, y. aprovechaba esa hipnosis como si fuera una anestesia. Se les aprovechaba para sacarle los dientes, para. para lo que era eh, hacerle eh, eh, coserle determinadas heridas. Y cuenta el caso de, de una. De una persona también pues que venía con el pabellón auditivo desprendido de una pelea y lo que hizo fue, lo hipnotizó, lo, se lo cosió y esa persona, que además era un marroquí, pues le, le empezaba a considerar prácticamente como si fuera una, un santón. ¿no? Iba diciendo por ahí que era, que estaba como en presencia de Dios o que era un santón. Pero fijaros fijaros que también él se tuvo que enfrentar a lo que eran creencias religiosas del lugar y cuenta el caso de cómo se enfrentó una especie de brujería se le presentó también otra otro miembro de una, un bereber de, de allí que venía como muy apurado porque creía que le habían eh, hecho una especie de, de, bueno, de, de brujería y, eh, y decían que además se le había hecho una determinada mujer para provocarle impotencia. Entonces él evidentemente estaba muy preocupado y lo que hizo el doctor Camino Galicia fue hipnotizarle pensaba que efectivamente lo que estaba provocando esa brujería, ese hechizo, era una sugestión, y lo que hizo fue efectivamente, a través de esa sesión hipnótica, le dio una serie de contraórdenes, y efectivamente comenta, dice que al día siguiente volvió el, el, el marroquí diciendo que, que nada, que todo había ido magníficamente con su mujer, y que y concretamente dice, literalmente en el libro, dice que, que por la noche había chapado cuatro veces, no sé lo que <risa> quiero decir... <risa> Pero Colin literalmente... con el militar, vamos, tenía un, un poder absoluto, qué barbaridad. Es lo que, lo que dice, o sea que... Él sí, llegó, sí, sí. Él llegó pionero, a utilizar eh. la hipnosis incluso para desembrujar a personas que decían estar embrujadas, ¿no? Sí, por eso digo que él, en el, en el caso ese que os he comentado antes, eh, él, él utiliza eso, pero yo creo que también incluso podemos decir casi como que, que también llegó a embrujar algunas, ¿no? hay una anécdota ¿Ah, sí? que cuenta, sí fijaros, él, él utiliza en el libro que tiene que además se puede obtener digitalmente Se puede, se puede consultar a través de Internet. En uno de los libros él va contando pormenorizadamente porque se convirtió prácticamente en el manual de cabecera de, de la hipnosis más científica que había en España. Y este, en ese manual comenta que él utilizaba diferentes técnicas para, para inducir el sueño. Pues la típica que era a través del habla, a través de algún tipo de objeto. Pero resulta que él también desarrolló una técnica con, con personas, con pacientes, a las que ya había trabajado con ellas mucho tiempo, que era simplemente que miraran su foto o leyeran un texto escrito por él, y eso ya automáticamente les hacía. les provocaba con una especie de autosugestión, porque él también lo que decía es que a gente que tenía determinados problemas, pues que podía eh, autoinducirse la, la hipnosis para sobrellevarlos, y cuenta el caso de que una de estas pacientes, eh, él iba iba caminando por la calle y de pronto viene un escaparate, la foto del doctor, porque ya adquirió cierta notoriedad, entonces pues en sus libros en sus publicaciones, en uno de esos escaparates estaba la foto de, de, Camilo, de Camilo Galicia y nada más ver la foto, esta mujer quedó hipnotizada a mitad de la calle y, y entonces bueno eh, esto también en un momento dado le llevó a tener un cierto problema, porque de pronto apareció una mujer eh, que se llamaba Francisca esto salió también en la prensa de la época esta Francisca de pronto apareció que se había precipitado desde un edificio en, en Madrid Y resulta que en el, cuando revisan un poco sus pertenencias, lo que llevan el, en, en la indumentaria, aparece una foto eh, como rota y una tarjeta postal, y en la foto, cuando reconstruyen los pedazos, es el retrato del doctor. Entonces, claro, sabiendo la fama que tenía de. y el poder que tenía sobre la voluntad de las personas, pues empezaron a hacer, a ver como muchas sospechas de si haber sido alguna especie de inducción al, al suicidio o algo por el estilo, Eh, que, que hubiera utilizado este médico. Y bueno, él mismo tuvo que salir a la prensa de la época, escribir un largo artículo diciendo que no, que simplemente lo que ocurría es que él, eh, ...estaba en una paciente suya, que la había tratado durante muchas ocasiones, que una vez que el médico se había tenido, se iba a trasladar a Valencia, la paciente, esta tal Francisca, le pidió una especie de recuerdo y él, como hacía habitualmente, pues le dejó una foto dedicada suya. Que eso es lo que, eh, lo que tenía. Eso, eso es lo que tenía. Y está, estaba siendo tratada esta mujer. Según el médico, precisamente, de que tenía cierta tendencia al suicidio. ¿Qué historias de tanta y ocurrieron en nuestro país estas investigaciones sobre el mundo de la hipnosis y lo que se podía hacer con la mente humana ocurrieron en nuestro país? Este personaje estuvo relacionado incluso con unos experimentos con hipnosis y telepatía. Pensaba que la telepatía podía circular mejor bajo hipnosis. Pues esto, sí, esto es además es bastante interesante porque aunque él no, no digamos que, se, que profundizó demasiado en el fenómeno paranormal... Pero sí que comenta, claro, como ya digo, era algo muy habitual en la época, sí que lo que hace es que eh, él hace una serie de experimentos que comenta en el libro, que son muy interesantes porque él realiza cuatro experimentos. Y de, hay dos que él cree que pueden tener explicación y dos que no consigue darle explicación. A ver. Y, bueno, eh, lo digo así muy, muy rápidamente. Uno era simplemente coge a una, a una mujer, una de sus pacientes, la coloca en hipnosis y a través de órdenes mentales sin pronunciar ni una sola palabra, sin hacer ningún tipo de gesto para que no pudiera estar ahí algún tipo de acción de, de, de lenguaje no verbal. Supuestamente, delpáticamente, Lira... ¿no? Exactamente, o sea, él piensa, se pone delante de ella, eh, se pone a pensar una serie de órdenes, que yo digo, no las, no las pronuncio, no las verbaliza, y entonces ella empieza a mover eh, las manos, empieza a abrir la boca, empieza a rascarse la nariz, empieza a llorar, a reír, y todo eso se supone que son comportamientos de la mujer inducidos a través de las órdenes telepáticas que, les transmit, que le transmitía el doctor. Esa es una. Otra, eh, lo mismo, aprovechó que estaba en una sesión eh, normal, una sesión cotidiana con hipnosis, cuando de pronto entró en la habitación, en la sala, en el gabinete donde él hacía estas sesiones, entró un amigo suyo y, y mandó una orden telepática el doctor a la paciente para que pronunciara el nombre del amigo, pero ya digo sin, sin verbalizar la orden, y efectivamente la paciente también Dio el nombre y acertó con el nombre del, del amigo. En esa época, además, era muy popular en España el mundo del espiritismo. Él también estuvo involucrado en eso un poco. Sí, él, él lo que hace también en el en el manual. No, no practico directamente el espiritismo, pero, pero sí que, por ejemplo, piensa, eh, se fía sobre todo de la labor de un amigo suyo que era catedrático de la Escuela de Artes y Oficios, José Blanco Corís, que también, él era un conocido espiritista, va a publicar varios libros de espiritismo, y lo que hace es que le pasa al doctor eh, Camino Galicia, le pasa una serie de fotografías que, al parecer, se consiguieron una sesión, en una sesión por un grupo espírita de Cartagena. Y en esas fotografías, que él las publica, Eh, es donde aparece una serie de de, bueno, de supuestos fantasmas que además suelen recrear a personajes, algunas de esas fotografías, a personajes conocidos de la época. Por ejemplo, pues una, una folclórica, una cantante, eh, bueno, ya digo, algunos más o menos los conocían. Y Entonces él, lo que sí que no tiene muy claro es si realmente estos pueden ser espíritus o no, pero él sí que por lo menos rompe una lanza Eh, a favor de, de que estos fenómenos se sigan estudiando. Cree que hay evidencia suficiente para que merezca la pena sacarlo adelante, eh, esas investigaciones, y luego, sobre todo, dice que, que lo que sí que tiene muy claro es que no es una, como muchos pensaban, que era una especie como de sugestión colectiva, porque él es experto, él se considera un experto en hipnosis, y piensa que no puede haber tanta gente sugestionada ante la contundencia de los fenómenos que se narran. Y no fue el único militar español en esa época relacionado con el mundo de la hipnosis. Hubo más. Sí, bueno, hay, hay uno que se considera que seguramente pudo ser discípulo suyo, aunque no está muy claro, que es un teniente coronel de ingenieros, Bernardo Cabaña Chavarrías, que este es mmm, también bastante mmm, espectacular, porque se le va a conceder una condecoración eh, aprovechando justamente, bueno, pues una, una desgracia que es muy conocida, que es el, el llamado desastre de Anual. Sí, ¿no? sí, o sea, que fue terrible, vamos, estuvo la claro, gente son... con un estrés y unos shock postraumáticos tremendos. Eso es, o sea, fijaros que ahí lo que ocurre es que es en, el, en la zona del protectorado de Marruecos eh, se produce, pues mueren en, en muy pocos días mueren más de, de 11.000 eh, soldados españoles y, y bueno, pues muchos efectivamente fueron además mmm, atrozmente, murieron de una manera atroz porque incluso muchos se habían rendido y no se aceptó las condiciones de la rendición y fueron sacrificados en el acto y, y torturados, ¿no? Bueno, pues como digo, muchos, los pocos que sobrevivieron a la experiencia quedaron con, con muy traumatizados y algunos perdieron el habla Entonces, eh, este, este ingeniero que estamos comentando, lo que hace es que va a conseguir eh, que algunos recuperen el habla, eh, induciéndolos en algunos casos con nada, con una hipnosis de cinco minutos, que es haciéndole recitar el, el abecedario, y luego posteriormente les pide el nombre de cuál es su esposa. Fíjate. Y con eso... Y con eso consiguió, eh, por ejemplo, hay, hay un caso muy conocido que está muy bien documentado, que es el del capitán Julio Fortea, y, y efectivamente lo, lo consigue. Y esto misma, esta misma técnica o parecida la hizo con otros soldados. Entonces, eh, en lo que al final le dieron un, una condecoración, por realmente la, la Cruz de la Beneficencia se la dieron a Cabañas por esta labor humanitaria que había desarrollado Melilla. Qué bueno, fíjate que esta historia... Unos cuantos años eh, después, eh, décadas eh, después, cuando se ha hablado de que la hipnosis se eh, puede ayudar para superar eh, ciertos eh, traumas eh, provocados por un shock, bueno, pues este hombre ya lo consiguió en el desastre de Anual con los soldados españoles, utilizando la hipnosis, recuperó el habla de algunas personas. Sí, además, yo digo que esto, además, él no era médico, pero sí que en algunas de estas sesiones de recuperación lo, lo hace con un, un médico castrense, sí. y además, que es el que actúa un poco como testigo, y, y bueno, y, y además, mmm, quiero decir que es lo que, lo que le sirvió el aval de que realmente estamos ante algo real, porque luego sí que hay una serie de afirmaciones más extraordinarias que son más difíciles de cotejar, y os cuento, porque a ver, a ver. él luego... Alcanzó mucha fama en la prensa, le empiezan a hacer reportajes, eh, le empiezan a entrevistar, ya digo que tiene, encima tiene el aval del ejército, está afrontando además algo que había traumatizado a toda España, como fue el desastre de Anual, y él entonces eh, empieza a adquirir fama también de que a través de la hipnosis, eh, a los sujetos que hipnotizaba, los pone también en situación de clarividencia para que puedan localizar determinados soldados desaparecidos. Como decimos, en el, en el caso de, de Anual, mmm, hubo muchos cuerpos que no se recuperaron. Entre, entre ellos, por ejemplo, el, el comandante en jefe, que era Manuel Fernández Silvestre, nunca se supo qué fue de él, en qué condiciones eh, falleció, si fue capturado, fue torturado, murió, suicidado... Algunos luego hubo una serie de leyendas que decían como que, había, que que se le había visto con vida en otro lugar muy remoto, lo que pasa es que estaba como avergonzado de su comportamiento en, en la batalla, ¿no? Y porque se le responsabilizó de, en gran medida de todo de todo el desastre. Y bueno, resulta que él eh, hace una serie de sesiones de clarividencia eh, hipnótica y él afirma que fue capaz de, de, de localizar hasta 28, mmm, el paradero de 28 soldados, que él decía que estaban muertos o que habían muerto en determinadas circunstancias. No lo decía él, lo decían los sujetos a los que él hipnotizaba... ¿Pero eso quién y... se supone que se lo solicitaba? ¿Los jefes militares o eran los propios compañeros que intentaban localizar a algún desaparecido? En principio, eh, algunos, por ejemplo, como el famoso caso que, que os comento de Manuel Fernández Silvestre, como era tan importante, porque era la gran preocupación de que había sido, que había sido de él, eh, en principio parece que eso lo hace un poco por iniciativa propia, pero luego hay otras que sí, que, que, son más bien, atendiendo a lo mejor a familiares o a otros casos también que eran personas relevantes. Pero ya estos son declaraciones que él hace en prensa, o sea, no, no que él dice que consiguieron confirmar. Es más, un periodista que la entrevista, una de las entrevistas que, que, que yo tengo localizadas, Eh, le, le el periodista un poco, claro, ante un poco la espectacularidad de las afirmaciones que está haciendo este, este hombre eh, lo que hace es que le dice que le ponga a prueba, y allí mismo el Bernardo Cabañas lo que hace es que llama a una señora, que era la que utilizaba un poco como, como paciente para hipnotizar, la pone en trance, y eh, le empieza a decir que, bueno, previamente al, le, le pide al periodista que si tiene alguna especie de carta, un escrito que tenga de alguien, eh, pues ahí en su cartera. Y el periodista dice que sí y se la da a la, a la mujer, que va a actuar un poco como medium, eh, pero sin que la pueda ver. Y la entra en el hipnótico y entonces en un momento dado, a los pocos minutos, empieza esta mujer a decir... Eh, ¿Quién ha sido? La, un poco de escribir, ¿quién es la persona que ha escrito la carta? Y atención, porque estas eh, señales horarias que habéis oído son las de las en de la madrugada. Esto quiere decir que ya son las 3. Nos hemos saltado una hora. Que hemos ha hecho un viaje magia. en un tiempo. 2 a 3, cambio de hora. Mañana, Mañana. A, anochecerá después, porque se acaba de producir el cambio de hora en este momento. A las 2 han sido las 3. Juanjo, es... estamos hablando de hipnosis y de magia, pues... Pues es mira, que eso, ¿no? justo un, se hemos dado un salto también así pues eh, hipnótico, pues, pues resulta no, pues lo que os comentaba, entonces la coloca la coloca en, en trance hipnótico, y la mujer eh, lo que hace es como que con el contacto de esa carta que, que tiene en sus manos, eh, trata de describir quién es la persona que la ha escrito, eh, la habitación donde fue escrita, y también qué estaba haciendo esa persona que había escrito la carta en ese momento dado. Entonces el periodista eh, más o menos mmm, bueno, reconoce lo que, lo que está diciendo, pero es que según cuenta en esta crónica del periódico, dice que a las 48 horas recibió un telegrama del autor de la carta porque le preguntó qué es lo que estaba haciendo en el momento en el que estaba haciendo la entrevista. Y al parecer confirmó absolutamente todo lo que fue la descripción de de esta persona inducida por, hipnóticamente por Bernardo Cabañas. O sea que este sí que fue más allá de lo que era simplemente una hipnosis terapéutica y sí que empezó a utilizar lo que se utilizaba mucho en la época, ¿no? que era la hipnosis aplicada al estudio de los fenómenos paranormales. Y hay historias fascinantes, eh, por ejemplo, estas en las que en esa misma época estuvo involucrado un médico gallego. Manoleo bueno, se llamaba, ¿no? Sí, este bueno, este es un es uno de los además de los eh, investigadores psíquicos más internacionales que hemos tenido porque publicó varios libros y fueron traducidos a diferentes idiomas, fueron traducidos al italiano, eh, al alemán, por ejemplo, y fue además de los de los primeros, ¿no? Porque además este este médico, ya siendo muy jovencito con apenas 24 años, fue el primero que va a poner a prueba a Eusapia Paladino. Eusapia Paladino fue también una de las grandes mediums, y se habla mucho de Daniel Douglas-John, pero bueno, en la vertiente femenina, Eusapia Paladino fue estudiada por los grandes, las grandes figuras también científicas de la época. Era una mujer italiana, era, estaba, era de Nápoles, tenía muy poquita cultura. Bueno, de hecho es más, no, nunca supo, en principio, leer ni escribir. Cuando ella escribía cartas las dictaba para que otros las escribieran. Y entonces, a pesar de, de esa baja cultura, sin embargo parece que tenía unas capacidades eh, eh, mediúnicas extraordinarias y sin embargo al principio no era muy conocida nada más que en, que en la zona de Nápoles y hay una se pone en manos de un médico italiano que es el que empieza a hacer un desafío público para que la, vaya a investigar, la vayan a investigar desde diferentes puntos de Europa porque considera que esta mujer es muy relevante bueno pues uno de los que iba a ir era el profesor Lombroso que hemos hablado muchas veces sí. de él también en La Rosa la morfología pero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 además eh, nos traes esta noche que vamos a escuchar y vamos a dilitar a los oyentes eh, con esta grabación, una grabación que tiene mucho que ver con esa época y con el espiritismo, existía mucho interés en España por eso bueno, pues, ¿qué vamos a oír? bueno, a ver, lo que vamos a oír es un documento que tiene pues casi 100 años, porque es de 1932 lo Dejate. que vais a escuchar es sí, por eso, y además tiene una calidad bastante, ¿Sí? eh, bastante buena para la época Eh, pertenece a, un, a unos discos que se conservan en la Biblioteca Nacional y que fueron digitalizados, donde eh, son diferentes humoristas que hacen parodias de diferentes sucesos de la época. Por ejemplo, hay, hay, hacen parodia por ejemplo, de una, de una sesión de cortes, de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, de cómo iban a ser las Navidades en esa época, después de la Constitución, hacen una especie de Belén político bastante, bastante curioso, de cómo se estaba aplicando la Reforma Agraria, Y luego también, dentro de, de estas cosas que son más de naturaleza política, hace, hay también grabaciones de cuestiones más cotidianas y pintorescas, como esto, que es una especie de supuesta, ya digo que es una parodia, de lo que era una sesión espírita en la época. Pues escuchamos eh, esa grabación. Venga, vamos con ella. Bendita sea la hora en que yo pensé meterme a espiritista. Esto ha remediado mi desgracia. ¿Te puede pasar? Adelante. Dígate. ¿Aquí donde se habla con los muertos del otro mundo? Y sí, señor. ya se le ofrece a usted? Yo quiero hablar con mi suegro para que me diga dónde está el dinero que me dieron cuando vendí la Rusia. ¿Y cómo se llamaba vuestro suegro? Mi suegro se llamaba Melitón. Pero en el pueblo le das en el tío Raja Pelo. Muy bien. ¿Tiene usted suegra? Sí, señor, señor, por desgracia. ¿Y 1932, ¿eh? Esta una grabación es de 1932 bueno, y no parece actual. Siéntese usted conmigo al pie de este velador. Ve usted tres golpes, y llame usted a Melito. Melito, ¡Melitó! ¿Quién me llama? ¡Ojú, qué miedo! ¿Es quien te gustaba? Es ¡El mismo, el mismo! ¿Y quién es la tajada? Lo menos se ha tomado 10 es ventolina. ¿Con quién estoy hablando? Con su lleno de porro. Vengo a hablar con usted, no para echarle a en cara de que se hay que se muere. Como no puede hacer lo que le dé la gana. Yo lo que quiero es saber a dónde está el dinero que me dieron cuando vendí la si es que usted se lo ha llevado al otro mundo, que se lo dé y que me lo traiga. Ah, el, el dinero, siempre el dinero. El círculo secreto con Juanjo Sánchez Oro, hablándonos de algunos pioneros investigadores que tenían que ver con la mente humana, que la investigaban, que utilizaban la hipnosis, el espiritismo temas fascinantes que pensábamos que eran muy recientes en nuestro país pues no, estamos descubriendo que tenían mucho tiempo de antigüedad y lo estamos descubriendo gracias a lo que nos está contando y a lo que nos ha contado Juanjo Sánchez no, Juanjo, gracias. Ma Ma mañana, gracias mañana más ¿sí? un placer, está genial <risa> Hasta luego.